Son las 9 en punto de la mañana. Les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 27 de septiembre. Hoy tendremos ambiente soleado con paso de nubosidad por la mañana y cielos prácticamente despejados por la tarde, viento flojo y temperaturas sin cambios. Alcanzaremos una máxima en torno a los 27 grados. Ahora tenemos en la estación meteorológica de Telench nos indica que tenemos 20,3 grados de temperatura. Los más de 25 millones de euros obtenidos de los fondos europeos han servido al PSOE y compromis para presumir de lo bien que han trabajado para conseguir tal cantidad y de haber sido el municipio con más dinero de Europa para modernizar su espacio público. Pero la negativa del Ministerio a la petición de una prórroga para no tener que devolver ese dinero por no haber comenzado las obras de los proyectos en el plazo fijado, da al PP y Vox munición para criticar al anterior Gobierno por perder el tiempo. Y ya que solo ha ejecutado casi el 25% de los proyectos financiados, el alcalde ya ha recalcado que su gobierno está marcando un estilo diferente, que pasa por la rapidez y diligencia en la gestión, aunque a veces, por las prisas, se cometen errores. La rapidez, la eficacia, la diligencia, evidentemente esto a veces se que implica que cometas errores, luego hablamos, si quieres, de algunos de los errores que hemos cometido, ¿no? y hay que reconocerlos para corregir, pero eh, la, la diligencia, ¿no? y sobre todo creo que estar... ...o sea que un ilicitano toque a la puerta del alcalde... ...y sepa que el alcalde va a responder, creo que eso es esencial... Pues hoy les contaremos que la patronal Zapatera... ...ha presentado ya el informe del sector del pasado año 2022... ...en el que se indica la fortaleza de la industria Zapatera... ...por el incremento de la producción, de las exportaciones... ...del empleo y del consumo en el mercado nacional. Ya lo han escuchado, no habrá prórroga de los fondos europeos... ...el Ministerio de Hacienda ha alertado al Ayuntamiento de Elche que puede perder 11 millones y medio de euros de ayudas europeas al no haber iniciado las obras de los proyectos antes del 31 de diciembre de este año tienen que estar pagados los gastos de los proyectos como la renovación de la fachada este de carros o la mejora de eficiencia energética en la Crónica de Sucesos les contaremos que los bomberos de Ilche consiguieron rescatar a un ciclista de 14 años que cayó en una zona de difícil acceso en la Sierra de Santa Pola, en Gran Alacán. Su padre se encontraba con él cuando llegaron los bomberos que lo inmovilizaron para su traslado en camilla. Sufrió lesiones en el hombro, clavícula y cervicales. Ayer a mediodía se celebró el sorteo para adjudicar la Organización de la Feria de San Andrés y le ha tocado a la Asociación Valenciana de Feriantes, dejando fuera a los que tradicionalmente venían montándola, a la ilicitana, que considera ilegal el sorteo porque debe ser mediante un concurso público. Y en la crónica deportiva BKS se recupera para el partido del sábado contra el Levante a Mario Gaspar, tras cumplir esos dos partidos de sanción. Y el director deportivo Sergio Mantecón ha declarado a Teleelch que está seguro de que hay plantilla para competir en segunda y reconoce que será complicado luchar por el ascenso. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues comenzamos el relato de noticias con ese informe sobre el sector del calzado, elaborado por la patronal española dirigida por la empresaria licitana Rosana Perán. El estudio indica que la industria del calzado tuvo un buen año en 2022, cerró con unos incrementos de las ventas en el país del 12% y cifras récord en las exportaciones, al rebasar por primera vez los 3.000 millones de euros. Para la patronal, el sector ha mostrado su fortaleza en España, con crecimientos elevados en producción, empleo, exportaciones y consumo, las subidas en producción llegaron al 6,6%, en la fabricación casi un 5%, en número de trabajadores un 12%, a pesar de haberse reducido el número de empresas, y en exportaciones crecieron las ventas en todos los mercados tradicionales, desde Francia, Italia, Alemania, mientras que falló China, con una caída de ventas del 38,4%. Además, el informe recoge que las ventas del calzado vía online siguen alza, a diferencia del resto de productos de moda que ha frenado su crecimiento en el comercio online. Por otro lado, la producción ha crecido, pero no se llega a los millones de pares que se fabricaban antes de la pandemia. Pues el, este pasado domingo por la tarde noche en el Hotel Huerto del Cura se presentó la Asociación para la Integración y Cultura China de Levante en la que 400 invitados asistieron a ese acto, presidido por los alcaldes del Cheyalicante y el embajador chino en España. En el acto explicaron los objetivos de esta asociación, que pretende afianzar y reforzar los lazos de la comunidad china con nuestra región. Precisamente se cumplen 50 años del restablecimiento de las relaciones entre ambos países. De este acto hablamos con José Manuel Lledó. Muy buenos días, José Manuel Pues parece que no tenemos la conexión con él, lo dejaremos para más adelante. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y continuamos con más asuntos. El Ministerio de Hacienda dio un toque de atención al Ayuntamiento... Tras enviar una carta en la que alerta de que pueden perder 11 millones y medio de ayudas FEDER de europeas en el escrito, recuerda que Elche tiene que invertir antes de que acabe este año 23 millones de euros porque si no lo tendrán que asumir las arcas municipales. Esta carta la envía el Ministerio después de rechazar la solicitud de prórroga del Ayuntamiento de Elche para ejecutar los proyectos. La directora general de Fondos Europeos, Esperanza San Blas, en la Carta asegura que el consistorio dispone de 23 millones de ayudas FEDER, de los que solo hay ejecutado un 23% y que antes del 31 de diciembre tienen que estar pagados los gastos de los proyectos para que se conceda estas ayudas. Escuchamos a Claudio Guilaber. Muy bien, pedir eh, captar fondos. Ahora bien, lo importante es ejecutar eh, la aplicación de esos fondos. Y es que en esta carta lo dice, con estas cifras, y además lo, lo voy a decir de manera textual, con esas cifras de ejecución el Ayuntamiento de Elche corre el riesgo de no poder absorber el total de fondos asignados en el periodo, con el impacto que ello además tendrá sobre, sobre el resto de España, porque al final son subvenciones que se han venido a Elche que perfectamente se podrían haber ido a otros municipios que podrían haber ejecutado esos proyectos. Los proyectos que contemplan estos fondos son la renovación de la fachada este de Carrús... ...o la mejora de la eficiencia energética. Aguilar ha adelantado que la renovación del Paseo de Germanías... ...o el pabellón adaptado deportivo en Carrús serán pagados antes de acabar el año... ...por lo que sí se subvencionarán con estas ayudas. FEDER. Pues la portavoz de Compromís, Esther 10 ha pedido al equipo de gobierno, PP y Vox... ...que no renuncia al proyecto de regeneración... ...de la fachada este de Carrus... ...escuchamos a Esterly... ...hablando precisamente... ...de... ...este proyecto... ...la fachada de la regeneración este de Carrus... Es cierto que los trámites de contratación de este proyecto se retrasaron más de lo esperado por cuestiones pues, eh, ajenas a, al trámite como tal, pero eso no puede ser una excusa del Gobierno municipal para renunciar a este proyecto. Hay que tener en cuenta que Pablo Ruz está gastando en esta legislatura un millón de euros más en asesores. Por tanto, es una cuestión de voluntad política. El Gobierno local ha anunciado la creación de dos nuevos carriles bici segregados, uno de ellos en la Avenida de la Libertad y el segundo en la calle Sucre. Nos cuenta más detalles. Iziar Martínez, buenos días. Buen día, Ross. Eso es, el gobierno local ha anunciado que va a crear dos nuevos carriles bici segregados, uno en calle Sucre y otro en la Avenida de la Libertad. Pasará por enfrente del polideportivo Esperanza Lag y eh, calle Sucre. En un primer momento pasaba por en medio de la vía y según nos ha contado Claudio Vilavert, el edil de movilidad, el gobierno local ha modificado el proyecto y lo ha dividido y habrá un carril bici segregado al lado izquierdo de la Avenida de la calle Sucre y otro al lado derecho. Escuchamos a Claudio Aguilar. La demolición de una mediana donde están las farolas, ahí cabrá el, el el carril bici segregado. Como bien saben, hay una vía de servicio que es donde para el autobús. Pues ahí en esa zona se va a poner el carril bici segregado. Y en lo que es la Avenida Sucre, lo que se va a hacer es carril bici segregado, pero siempre en dirección de lo de la circulación. No va a estar en el proyecto estaba planteado que en el lado izquierdo estuviera, es decir, en el, de, el de bajada, estuviera un carril bici segregado de, de ida y vuelta, lo que vamos a hacer son dos carriles segregados, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Y este mediodía, ayer a mediodía, se celebró el sorteo para adjudicar la organización de la Feria de San Andrés. Le ha tocado a la Asociación Valenciana de Friantes, dejando fuera a los que tradicionalmente venían montándola. Este sorteo para la Asociación La Ilícitana, la que se ha quedado fuera, es ilegal e injusto al considerar que debería salir a concurso público para que se pueda valorar la experiencia de ellos. Escuchamos a Francisco Javier Fernández. Bueno, estamos en contra del sorteo porque creemos que se le está dando ventaja a una asociación a la cual no se le pueden coger unas valoraciones. Eh, de, por ley, por lo que nos dice nuestro abogado, un recinto ferial donde participan eh, para su administración, asociaciones o empresas, debe de salir a concurso, no a sorteo. Por, ...por lo que acabo de decir, es decir, si una de las asociaciones eh, por, por tiempo de trabajo es eh, inferior... ...tiene menos experiencia o por problemas de haber estado realizando antes este ejercicio... ...y haber tenido problemas con el ayuntamiento o con empresas de la zona... ...todo esto, todas estas valoraciones se pierden y no se tienen en cuenta pues, para, para, para darle esa ventaja a un cara o cruz con, con estas asociaciones. La asociación La Ilicitana está integrada por unos 40, unas 40 familias que llevan 70 atracciones. Durante décadas estos feriantes han estado al frente de la organización de la Feria de San Andrés, que el próximo mes de octubre se montará en el sector quinto junto al Corte Inglés, aprovechando el Puente del Pilar, pero con una nueva empresa procedente de Valencia. Y esta semana se ha producido un intento de venta fraudulenta de aceite. Se trata de un intermediario que aprovecha el incremento del precio para hacerse pasar por la almazara al tendre para estafar a los compradores. El modo operandi de estos estafadores es ofrecer por Internet a los consumidores reservar el aceite al precio actual ante una futura subida y recogerlo en la almazara. Desde el tendre animan a las personas a que si quieren comprar, ...por internet lo hagan únicamente a través de su página web... ...desde la comunidad, esto es lo que nos contaba Joaquín Sempere... ...responsable de la almazara. No lo sabemos pero es que esto está lleno... ...no solamente del tendre sino que hay muchos más también... Eh, ...ellos dan como, pues yo te reservo el aceite... ...como hay un poco de psicosis ahora con el aceite de oliva... ...pues te lo reservo al mismo precio que está ahora... ...y entonces es un poquito el engaño que llevan y la estafa que llevan... Pues la asociación Beins Alerta ha compartido este caso en sus redes sociales y animan a las más de 20.000 personas que forman Beins Alerta a estar muy atentos y avisar a la policía en estos casos. Además, advierten de que pueden producirse robos en las cosechas de aceituna, como ya ha sucedido o está sucediendo en otros cultivos cuyos precios se han disparado. Es lo que cuenta el coordinador de Beins Alerta, nuestro compañero Vicente Bordonado. Desde Veins Alerta, al igual que ya está ocurriendo con el robo de granadas o de algarrobas, pues este año también tememos por el robo de aceitunas porque, bueno, se está encareciendo el producto y cuando una cosecha o un producto es caro es susceptible de ser robado y, por lo tanto, desde Veins Alerta la consigna clara es estar alerta ante cualquier sospecha, llamar primero a la policía ...y después compartir lo que hemos visto... ...lo que nos ha ocurrido en, en el grupo en el que estamos. Y este pasado lunes por la noche en la Sierra de Santa Pola... ...en la zona de Gran Alacant... ...un adolescente de 14 años tuvo que ser rescatado... ...por los bomberos de Elche al sufrir un accidente... ...en su bicicleta de montaña... ...en una zona de difícil acceso... Por la noche, los bomberos del Parque Comarcal del Che sacaban al ciclista de 14 años en Camilla, inmovilizado tras acceder al lugar donde cayó, sufriendo heridas en el hombro, clavícula y cervicales. Su padre logró llegar antes de los efectivos del rescate al lugar donde tuvo el accidente. Una vez realizada la primera atención sanitaria en la calle Finlandia, le esperaba la ambulancia para su traslado al hospital. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y ayer Margaló, Ecologistas en acción denunció que una prueba deportiva de bicicletas de montaña ha dañado surcos íberos después de que los 500 ciclistas participantes pasaran por su interior o por encima. De ellas. El concurso, esta prueba, se realizó. El pasado domingo en el Barranco de San Antonio, y según la organización ecologista, el roce o golpe de pedaladas ha dañado estos surcos, que eran los que mejor se encontraban de todo el término municipal. Según Margallo, la relevancia de estas carriladas siberas era tal que el ayuntamiento bautizó al sendero como el Camí del Sivers, a la espera de incluirlos en el catálogo de senderos municipales. Ya antes de celebrar la prueba, Margalló denunció su, mmm, la misma, aprobada por el consistorio y por la Consejería de Medio Ambiente por dañar patrimonio arqueológico. Además, tildan de inadmisible que esta prueba se celebrase con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Y ayer Ciudadanos se pronunció por primera vez desde las elecciones municipales. Lo hizo para criticar a quienes serán sus compañeros de oposición, PP y Vox, por considerar que la creación de los distritos municipales será un coladero para enchufar a amigos. Eduardo García Antiveros ha lamentado que no se hayan incluido las alegaciones que hizo al reglamento que se aprobó en el Pleno de este mes. Básicamente para evitar que estos distritos puedan estar copados por amigos o por familiares, o incluso por personas imputadas o por personas condenadas judicialmente y evitar que los distritos sean ocupados precisamente por este tipo de personas. Básicamente, el Partido Popular y Vox han evitado meter en el reglamento de distritos estas alegaciones de Ciudadanos Elche, saltándose básicamente el principio fundamental de lo que es la ética política, evitar precisamente esto, que cargos políticos Elijan para puestos políticos a familiares y amigos. Informativos en TeleElch Radio Marca. A ver.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 Teléfono 638-895-527.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 Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues cuando pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, vamos a intentar recuperar esa llamada que hacíamos a primera hora por la noticia de la nueva asociación que se ha creado en Elche y que se presentó el domingo por la noche en el Hotel Huerto del Cura, la Asociación China de... para la Integración y la Cultura China del Levante. Eh, hablamos con el abogado asesor, eh, José Miguel Lledo. Muy buenos días. Hola, Rosmarín. buenos días. Pues, José Miguel, ¿para qué? ¿Por qué esta asociación? Bueno, eh, esta es la continuidad de un número de unas 35 o 40 asociaciones con fines benéficos que están constituyendo los chinos por todo el territorio nacional y una más, una más, aprovechando, además, el 50 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre los gobiernos de España y China. ¿Quién es, eh, ¿Quiénes estuvieron en la presentación de, la, de esta asociación, de esta nueva entidad? Bueno, como autoridades chinas vino el cónsul y el embajador chino, eh, también el, el presidente honorífico de todas las asociaciones chinas en España, que acaba de llegar de Pekín justo unas horas antes de la presentación, Y como autoridades civiles asistió don Pablo Ruz, el alcalde de nuestra ciudad, Juan de Dios Navarro y algún miembro más del equipo, del concejal del equipo de gobierno. Y, bueno, estaban invitados el alcalde de Alicante, Luis Bárcala y, y el presidente de la, de la comunidad. Y como consecuencia de las manifestaciones que tuvieron que asistir en Madrid el domingo, eh, fue imposible eh, compaginar horarios. Y bueno, ambos mandaron un vídeo de saluda y de, de agradecimiento y de disculpas por no haber podido dormir que, que y, se proyectó allí uh -huh. en el acto. ¿Y qué valoración realizáis desde la asociación tras la presentación de la misma? ¿Qué habéis conseguido? Bueno, lo importante era constituirla. que Hemos trabajado durante tres o cuatro meses para su constitución. En este momento hay cerca de 340 miembros asociados. Y bueno, al ultimar todo esto era, era complicado, eh, hay, hay miembros de toda la comunidad valenciana, y incluso de fuera, hay miembros de otras asociaciones de chinos que también pertenecen a esto. Y bueno, y ahora empezar a trabajar, ya hay varios proyectos sobre la mesa, ellos, sus fines principales están, o pasan por, por integrar o por coordinar más o facilitar las relaciones entre la comunidad china y la comunidad, en este caso, ilicitana o valenciana. ...y en eso vamos a empezar a trabajar, sí. ¿Y por, qué, ¿Por qué habéis elegido Elche para presentarlo? Bueno, el domicilio social está en Elche... ...y hemos elegido Elche porque los abogados son de Elche... ...y queríamos que fuera Elche por encima de todo. Hay muchos miembros de Valencia o de Castellón o de aquí, pero... ...bueno, nos salimos con la nuestra. Yo creo que es importante tener una asociación con ese potencial... De, de, de, de miembros y con ese potencial que creo que en poco tiempo empezará a dar que hablar de lo importante que fuera, que fuera nuestra ciudad. No, no me pusieron muchas pegas, ¿eh?, para que fuera hecho. No pusieron muchas pegas eh, Varios eh. miembros de la Junta Directiva son de Elche, de Santa Pola, de Torrevieja, y era más fácil también convencerles de que fuera hecho. Pues, José Miguel, nos interesa mucho qué proyectos hay sobre la mesa. Bueno, eh, hay, hay, hay a grandes largos ...hay un proyecto del que todavía no puedo hablar... ...porque no está firmado... ...que va a trabajar mucho con niños españoles y chinos... Eh, eh, para la integración de la segunda generación... ...de ellos está siendo bastante más fácil que de la primera... ...pero así todo quiere incidir mucho en, en los niños y en la mujer... Eh, ...esta comunidad que parece muy hermética para nosotros... ...al menos cuando yo empecé a tratar de, me lo parecía así... Es todo lo contrario. Yo creo que es un problema de comunicación, principalmente, entre, entre los ilicitanos o españoles y ellos, de no saber de no saber dónde encontrarnos. Y, bueno, eh, la idea, principalmente, es empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en que sea mucho más fácil comunicarnos y que sea mucho más fácil. Yo le comentaba a algún compañero tuyo que hay detalles que ellos han hecho y que no, no nos hemos dado mucha cuenta en… Siempre creemos que los negocios de los chinos están integrados por chinos, explotados por chinos y trabajados por chinos. Eh, hay 300 empresarios en esta asociación. No es cierto. Hay mucho español trabajando para ellos y hay mucho chino ya empezando a trabajar para españoles. Ese es un propósito que ellos tienen que no saben muy bien cómo hacer. Pero hay un gesto que ellos hacen al poco tiempo de llegar, que es que son capaces de cambiar sus nombres. Españolizan sus nombres o eligen un nombre español para integrarse y para y para que sea más fácil para nosotros hablar con ellos o integrarnos con ellos. ¿Y cuáles son los negocios de la comunidad china? ¿Siguen siendo los, los, los restaurantes eh, o han diversificado? No, hay de todo, ya hay de todo. Eh, pues te sorprendería saber que hay eh, los negocios muy importantes de fruta, exportan fruta desde, desde nuestra comunidad. En la Vega Baja hay dos grandísimas plantaciones, de cuatro o cinco empresarios chinos que exportan que exportan determinado tipo de fruta a todo el mundo. Hay obviamente hay cazado, hay hostelería, eh, hay hotelería, un grupo de ellos eh, estamos tramitando la construcción de algunos hoteles, eh, también hoteles muy muy muy distintos a lo que estamos acostumbrados, lo que se podría llamar hoteles con encanto. ¿vale? Es una, una asociación, una sociedad que han hecho varios de ellos y que van a construir ese tipo de hoteles. Posiblemente en breve sabremos que nuestra provincia será el primero. ¿Se sabe ya eh, en qué parcela, en qué lugar, si el parque empresarial, el polígono industrial de Carrus. No no no, no, no, no, no son, no son hoteles de, de negocios ni ejecutivos, son la, el concepto que tenemos de hoteles con encanto, eh, hoteles para disfrutar con la pareja o con la familia o con o con amigos no no no tener de trabajo por tanto no será nunca en un parque en un parque industrial ni nada así una zona costera o una zona de montaña o algo así o sea, Hay que... varias varias eh, eh, bueno grandes grandes grandes eh, eh, territorios sobre la mesa uno de ellos muy muy adelantado con los con los propietarios para para comprarlo Tienen, entonces, dinero, ilusión y, e interés por invertir en Elche. ¿Hay suelo suficiente? Sí, bueno, no sé no sé si hay, si hay suelo suficiente. Lo que sí es que hay mucho interés. Una cosa es la asociación y otra cosa son los negocios que ellos hacen. ¿eh? Ellos, esto no es un, un coworking ni, ni, ni pretende ser nada parecido a esto. Es una asociación benéfica. Eh, lo dijeron y lo reiteraron todos ellos en chino y en español en la presentación de la asociación. Creo que el alcalde tomó buena nota de esto... ...se pusieron a disposición del alcalde para ayudarle... ...ellos, eh, la asociación se va a, a financiar con, con las donaciones... ...que los miembros dan... ...y están dispuestos a, a, a donar y ayudar... ...no solo a, a la asociación a o lo, a los fines... ...o a los actos que vengan eh, patrocinados por sus fines... ...sino a cualquier, a cualquier a, asociación que pueda ayudarles... ...de hecho ya hay otras asociaciones que nos han pedido... Eh, Coayudar o, o copatrocinar algún que otro evento y estamos viéndolo para hacerlo así. Pues José Miguel, como buen conocedor de la comunidad china, ya que trabajas para ellos como abogado, antes de esta noticia hemos dado la del informe anual del calzado de la patronal Zapatera y hemos visto que nuestras empresas han exportado más es en 2022, pero eh, todos los mercados han tenido una buena respuesta, excepto el mercado chino, que ha caído. ¿Por qué crees que no se vende tanto en, a China? Yo, yo creo que, que es más un tema a consecuencia de lo que ocurrió en la pandemia todavía. China está, está, está bueno desde, desde mi, mi eh, que no es tanto. Eh, China está tardando en recuperar algunas algunas atletas, algunos mercados eh, y, y más que Europa, por ejemplo. Y creo que por eso es que todavía no estamos en niveles prepandemia. ...de la compra de calzado... ...yo soy abogado de empresas de calzado españolas... ...que cada vez están vendiendo más en China... ...que cada vez abren más tiendas en China... ...y desde luego no, no el zapato... Al que, ...al que se supone que están acostumbrados ahí... ...sino el zapato de mucha calidad... ...y el zapato de lujo. Pues esperemos que continúe al alza... ...muchísimas gracias José Miguel Lledó... ...por acercarnos esta nueva asociación... ...para la integración cultural... De, de, y social de China de la comunidad china en el Levante Español. Gracias Gracias a Dios Román buenos días Hasta luego Informativos en Teleelch Radio Marca Cafetería Vapor en la estación de tren de Elche Parque es tu punto de encuentro donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta. O pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en AVAPOR, tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. Este sábado a las 6 de la tarde Retransmisión en directo del partido Elche Levante Vívelo en el 101.4 en Radio Marca Teleelche Televisión Y también en el 103.7 Es Radio Patrocina Grupo Serrano Automoción Recuerda, este sábado a las 6 Elche Levante en marcador. Pues vamos a ver cómo se prepara el partido de este sábado. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. El Elche vuelve esta mañana a los entrenamientos, será al filo de las 10 en el polideportivo Quelme, en el campo Diego Quiles, donde los de Sebastián Becas se preparan para un partido importante y exigente por la calidad y el momento del rival, el Levante, que viene en zona de playoff y fuerte tras un buen arranque de temporada y su última victoria. Para el encuentro, el técnico recupera a Mario Gaspar tras cumplir los dos partidos de sanción. Por su parte, el director deportivo del club, Sergio Mantecón, afirmaba en nuestros micrófonos de que está seguro de que hay plantilla para luchar por el ascenso a pesar del mal arranque liguero. Mantecón. Yo estoy seguro, estoy seguro Paco. Al final, eh, lógicamente, es, es complicado cuando uno desciende. Eh, ha pasado a todos los equipos que hemos descendido, si pues, te van jugadores importantes y, y cuando no tienes un buen comienzo, pues eh, lo añoras todo mucho más pero creemos que tenemos una una plantilla muy muy competitiva para para competir en, en segunda división lógicamente eh... ...pero no, no voy a rehuir que, que somos un equipo recién ascendido... ...y nuestra mirada tiene que estar en, en conseguir... Eh, ...bien sea de manera directa o de manera de playoff... El, ...el estar en la parte de arriba para poderse ascender... ...pero bueno, es complicado, es complicado... ...y bueno, también siempre he comentado que el... el modelo de juego un poquito que planteamos... ...desde la llegada de Sebastián es, es bueno... ...es plantear mucho más eh, y proponer... ...eso siempre es, eh, es difícil... ...como él dice es un camino a lo mejor más largo... ...pero es el, el camino en el, que, en el que el club ha dirigido su, su mirada y está convencido de que por ahí el, el, bueno, pues podemos conseguirlo. De otra manera, a lo mejor en la categoría pues, pues hubiera sido factible, hubiéramos de otro modelo de juego a lo mejor llevar más puntos, pero creemos que a largo plazo, por la creencia que tenemos todos, queremos que podemos sacar los resultados. Entonces. Pues vamos a ver si el resultado frente al Levante se saca en un Martínez Valero, que tiene que ser una caldera el próximo sábado desde las seis y media de la tarde. Hasta luego.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 Bueno, buen día, el paso de nubosidad nos ha dejado una noche con temperaturas homogéneas y también tropical en Santa Pola, Elche y Crevillén, con una temperatura que prácticamente no ha bajado de los 20 grados. De hecho, aquí en la estación meteorológica de Telaelche hemos alcanzado una mínima en torno a los 20 grados. En el sur del Candel, valores que han rondado los 17-18 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días, en un momento...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 es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche saborea el oasis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 sobre todo de tipo alto, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste temperaturas sin cambios significativos máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 27 y casi 28 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no van a bajar de los 19 grados y a partir del viernes y de cara al fin de semana tendencia a cielos despejados, irá avanzando una masa de aire cálido que va a provocar el ascenso de las temperaturas para el viernes máximas de 28 grados, el sábado 29, el domingo podríamos superar los 30 grados.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 tienda más cercana La Glorieta con Rosemary Alonso Pues siete minutos pasan de las nueve y media, estamos en la recta final, es miércoles y vamos con la tertulia, no con periodistas. Hoy tenemos con nosotros a quienes eh, estuvieron en la Corporación Municipal en determinados mandatos. Contamos aquí en el estudio de Telex Radio Marca con Eduardo García Montiveros, portavoz de Ciudadanos. Muy buenos días, eh, Eduardo. Hola, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Después del 28M, después sí. de las elecciones municipales. Después de la resaca electoral, <ríe> municipal estamos, y nacional. ¿eh? Sí, sí, ya veremos. Y estamos aquí precisamente para debatir estos 100 primeros días del gobierno de PP Vox. Y al otro lado de la línea telefónica, de forma telemática, contamos con Joan Antonio Oltra, quien muestra sus opiniones en... ...es colaborador habitual en el diario información con sus artículos de prensa... ...y además también ha formado parte de muchas corporaciones... ...en la oposición y en el gobierno... ...Joan Antonio Oltra, buen día. Hola, okay, Buen día. Pues eh, Joan Antonio, comenzamos contigo... ...100 primeros días del gobierno de PP y Vox... ...valoración. Bueno, la, la valoración es que... ...bueno, se han pasado muy deprisa... ...han habido muchas cosas... Y lo más sorprendente, a mi modo de ver, ha sido vamos, la velocidad que ha imprimido el nuevo equipo de gobierno, PP-Vox, para zanjar cuentas con aquellos temas que a ellos les molestaban, ¿no? Y más les chirriaban. El tema de los carriles de bici me parece que pasará a los anales de la historia porque, vamos, en un breve plazo han sido capaces de, de, de suprimirlos Para seguramente dar pues, satisfacción por determinado colectivo de padres de un colegio cercano, ¿sí? a costa de, de un perjuicio para el resto de la ciudad, eh, una posible incluso pérdida de, de subvenciones europeas, y un modelo que yo creo que nos ha hecho ser noticia nacional, internacional, incluso ayer mismo en el debate de investidura se hizo referencia a Elche, ¿no? Como antimodelo de lo que debe de ser una política de movilidad sostenible, ¿no? O sea, entre eso. El tema de lo que pasó en junio con el tema de la bandera del Día del Orgullo Gay, etcétera, ¿no? Bueno, es un plazo de 100 días corto que normalmente suele haber una situación, digamos, de impaz en el debate político para que puedan aterrizar. Pero es que este nuevo equipo de gobierno empezó desde su inicio ya con medidas bastante duras, bastante agresivas y que suponían retrocesos en cosas Cosas que en el Che yo creo que estaban claras, que hacían falta y que deberían ponerse en marcha. Las declaraciones de, de Pablo Ruz y de Aurora Rodil, pues eh, no hay autocrítica ninguna. Todo de momento está en marcha, según ellos. Eh, todos tienen grandes previsiones, todo adornado con mucha fotografía, mucha sonrisa. Pero bueno, es un plazo corto. De momento poca cosa hay. Algunas, algunas señales sí han sido positivas, vamos, y así... ...las hemos reflejado... ...el tema, por ejemplo, evitar... ...que en el del gas se pusiera... famoso Casal Fester... ...que fue una ocurrencia... Eh, ...delante del equipo de gobierno... ...el tema de garantizar... que ...las no va al Hotel... ...que era otra tal... ...el tema del mercado provisional... ...que se suprimiría donde está... ...que me parece muy acertado... ...el tema del viejo mercado... Mmm, ...hay dudas todavía sobre al final... ...lo que va a quedar... ...y a, con anuncio de un parking... ...podría ser bastante agresivo... ...bueno, pues eh, todo eso... A partir de ahora lo que se debe ya es de empezar a concretar, ¿no? O sea, ya estarían claro. de, de promesas de pues, empezar a concretar. Pues Olga, tú has dicho que no hubo autocrítica, evidentemente en esa rueda de prensa que dieron para hacer balance de los 100 días y antes de Eduardo García Montiveros, quiero que escuchéis las declaraciones que sí realizó aquí en esta casa, en Telenit, entrevista con Salvador Campello. Vamos a escuchar al alcalde, poco más o menos dijo que están marcando estilo. Salvador le preguntó qué tipo de estilo y esto es lo que dijo. La rapidez, la eficacia, la diligencia, evidentemente esto a veces que implica que cometas errores, luego hablamos si quieres de algunos de los errores que hemos cometido ¿no? y hay que reconocerlos para corregir, pero la, la diligencia ¿no? y sobre todo creo que estar, o sea que un licitano toque a la puerta del alcalde y sepa que el alcalde va a responder, creo que eso es esencial y lo más importante demostrar que hay un proyecto de ciudad pensado, muy repensado y fruto de la escucha activa que es lo que hemos venido haciendo. Bien. Eh, ¿Compartís estas declaraciones del alcalde? Mm, ¿Son las que eh, debería haber, eh, las que deben hacerse después de 100 días con m, errores y aciertos, como ha comentado Oltra? Eh, bueno, en primer lugar, eh, hola, buenos días, eh, Joan Antoni, que no te, <risa> no te he dicho nada, nada te, te leo habitualmente. Eh, <risa> Eh, no, no las comparto. Eh, marcar estilo propio, es eh, evidentemente sí lo están haciendo, es un estilo de la derecha rancia y de la ultraderecha, que se han conjugado en un mismo ser, eh, que es Pepe-Vox, ¿eh? mm. o Vox-Pepe. Vox eh, totalmente ha desaparecido del espectro político, se ha subsumido prácticamente en otros concejales del Partido Popular, y estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Joan Antonio al principio de su intervención, eh, ya desde el mes de julio eh, fuimos noticia y vergüenza nacional e internacional porque salimos en el New York Times, nada sospechoso de ser ningún tipo de panfleto eh, político de ningún tipo eh, y, y salimos porque fuimos, fuimos el primer gobierno de la ultraderecha que se formó en este país desde la época del franquismo y bueno, esto no es para colgarse ningún tipo de medalla, al revés, fuimos la vergüenza nacional y la vergüenza internacional. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho John Antoni y que también hemos salido en prensa a nivel nacional e internacional con la supresión de los carriles bici. La movilidad sostenible para este equipo de gobierno es cero, cero, absolutamente cero y lo hicieron pues prácticamente por ideología eh, y, y, y acogiéndose a un informe de la policía local que hay que recordar a los oyentes que la policía local no son técnicos y que no eh, este informe. Eh, ...no consolida absolutamente nada... ...ni obliga absolutamente nada... ...los técnicos son los técnicos... ...los que están en el ayuntamiento... ...esto hay que recordarlo... ...lo que sí que vamos a pasar a la historia... ...y lo que va a pasar a la historia... ...aparte de lo que ha dicho Don Antonio... ...y lo que estoy diciendo yo... ...es que ha habido un aumento de asesores... Hasta, ...hasta 26... ...con un gasto anual de un millón de euros... ...que vamos a pagar todos los licitanitos de a pie... ¿Por qué? Pues porque al Partido Popular y a Vox le parecían pocos los asesores que había en la legislatura pasada. Y por lo tanto hay que dar cabida a más enchufados y a más amiguetes. Esto es lo que hay que hacer. La bandera LGTBI, pues un poquito más y la ponen en el balcón de un restaurante que hay en la Plaza de Valls, arrinconándola lo máximo posible. Lo máximo posible. Aquí el PP subsumiéndose a la voluntad de sus socios de Vox. La bandera arcoiris volverá. El Hombre, faltaría a más la fachada del ayuntamiento. Hombre, es que sería un auténtico escándalo. Sería un auténtico escándalo. Ya fue un escándalo de la bandera. Si no volviera este fin de semana, sería un escándalo mayúsculo. Nada sabemos, nada sabemos de la concejalía de familia que ha sido adscrita a la señora Aurora Rodil. No sabemos absolutamente nada de lo que va a hacer ni cómo va. Ay ni el presupuesto que tiene. En la rueda de prensa, Aurora, Aurora anunció que tiene muchos claro, proyectos, protocolos sí. de ayudas a la lo natalidad... Que hice, lo que dice John pro, Antonio. Protocolo, anuncios, protocolos anuncios. para combatir el bullying claro, claro, en claro. los centros educativos... Claro, sí, me parece muy bien, pero llevamos protocolo 100 días... Protocolo para combatir la soledad de las personas todo, mayores... Todos son protocolos. ¿Dónde están durante estos 100 días? ¿A qué se ha dedicado la señora Rodil? Porque básicamente es la única concejalía la que tiene adscrita ella. Es increíble... Eh, Todas las, absolutamente todas las cuestiones que ha mencionado el alcalde en ruedas de prensa y en, y en entrevistas son proyectos que ya existían heredados de la legislatura pasada. No ha habido absolutamente nada nuevo. Son todo cuestiones estéticas y nada concretas. Entonces, pues bueno, eh, ellos sabrán lo que hacen. Pero, durante, de, de, de verdad, durante estos 100 días no han hecho absolutamente nada. Eh, Otra ¿compartes este, este resumen tan demoledor de Eduardo García Ontiveros? Sí, bueno, la realidad es esa. O sea, eh, todos son proyectos heredados de, de la anterior corporación, excepto los anuncios que se han hecho en cuanto a, a, a impedir algunas ocurrencias, como he citado antes, de... Del equipo de peso de compromiso, pero que todas ellas están pendientes también de ver cómo se formalizan, ¿no? El tema del mercado es un tema muy delicado. O sea, está muy bien que el mercado provisional eh, se retire de donde está, que además lo pusieron en el Partido Popular donde está Pablo Ruz, ¿no? O sea, que esa barbaridad la hicieron ellos. Y está bien que se retire. Ahora hay que ver cómo queda el mercado viejo una vez se implanten allí, pues, los pasajeros. ...y otras actividades que van a haber... Eh, ...el tema del apartamento... ...que se quiere resucitar... ...en la Plaza de las Flores... ...barbaridades de ese tipo ¿no?... ...todo eso está todavía por ver ...cómo van a quedar los baños árabes... Eh, ...el tema de los refugios, todo o sea, ...está todo... Eh, ...muy bien al aire ¿no?... O sea, ...alguna cosita... ...las claristas por ejemplo... Pues ...está muy bien que se diga no se va a hacer el hotel... ...pero se va a hacer el Museo de Arte... ...contemporáneo que prometió Carlos Massé ...cuando estuvo aquí... Porque de eso de momento no hay nada. O sea, lo que hay son también muchos anuncios, muchas promesas, eh, muchas fotos de reuniones aquí y allá. La foto, por ejemplo, en la Consejería de Sanidad para el Centro de Salud en el Trabalón, que ahora no lo dicen, que a lo mejor, a lo mejor, en el 2025, y, hombre, eh, bueno, aquí está faltando. O sea, hay mucha apariencia, pero de momento hay muy poca concreción. Pues vamos a hablar de cosas concretas Por ejemplo, en el pleno del lunes se aprobó el reglamento de los distritos municipales Esto supone ya el pistoletazo de salida para ponerlos en marcha en 2024 ¿Qué os parecen los distritos municipales, Eduardo? Tú ayer saliste en nuestro informativo porque también fuiste muy crítico con esa fórmula Hombre, desde Ciudadanos nosotros lo tenemos claro Nosotros hicimos alegaciones muy concretamente Para dos conceptos muy claros que creemos que tienen que estar en el reglamento nuevo de los distritos una cuestión tan importante para Elche. En primer lugar, nosotros creemos que los representantes de las juntas municipales de distrito y los alcaldes pedáneos no pueden ser familiares de ningún miembro de la corporación local. Eso para empezar ni amigos ni amiguetes de ningún miembro de la corporación local. ¿En Eso el claro. reglamento no lo establece así? No lo establece así. Uh -huh. eh, y creemos que es fundamental. Y tercero, también creemos que ningún miembro de ningún distrito, ni Junta de Municipal de Distrito, ni Alcalde Pedanio, puede ser una persona que tenga algún procedimiento penal abierto, en fase ya de juicio oral, o haber sido sentenciado y condenado por algún procedimiento penal. Cualquiera. Cualquiera. Da exactamente igual, porque aquí hay que ser rigurosos y transparentes y hay que dar ejemplo. Eso por un lado. Y segundo, tampoco se dice nada en el reglamento de las personas que van a representar a las juntas municipales de distrito y, o, a, o como alcaldes pedáneos o alcaldesas pedáneas, si van a cobrar algún tipo de remuneración por parte de las arcas municipales. Y, y si va a ser así... De qué cantidades estamos hablando. Pero no establece si van a ser elegidos mediante una consulta popular. Se dice, se dice sucintamente que los alcaldes pedáneos van uh -huh. a ser elegidos. Evidentemente se va a seguir manteniendo la elección por los eh, vecinos de cada pedanía. Y el representante vecinal que tiene que estar en cada junta. Aquí lo va aquí lo va a elegir el equipo eh, el equipo de el gobierno partido. y el cada partido va a elegir a sus a sus personas. O sea que pueden poner militantes. Pueden poner militantes, pueden poner amigos, pueden poner sobrinos, cuñados, las bien. tías... Entonces, esto es lo que hay que evitar. Uh -huh. Porque hay que ser... Vamos a ver, el principio fundamental en la política, que es la ética política, no lo podemos estar echando por tierra cada dos por tres. Y si esto es tan importante para el equipo de gobierno, vamos a hacerlo bien. Que vamos a ver si realmente en el reglamento final, porque ahora se abre un plazo de 30 días uh -huh. para seguir haciendo alegaciones, que ya adelantamos que seguiremos... ¿Que eh, las vais a presentar? Hombre, por supuesto. Uh -huh. Esperemos que el equipo de gobierno formado por PP-Pos eh, pues, eh, quiera, quiera incluir estas cuestiones. De, realmente para Ciudadanos sería un auténtico escándalo que así no fuera. Eh. Eh, Joan Antoni, ¿a ti eh, qué te parecen los distritos municipales? ¿Crees que es la fórmula, como dice el alcalde, para mejorar la gestión y atender de forma rápida las necesidades de cada barrio y de cada pedanía? ...si se quiere, eh, podrían funcionar... ...el problema es que... Bueno, ...yo me temo, como ha pasado históricamente... ...incluso en esta ciudad... ...que esto sea... Pues, ...un simple, simple brindis al sol... ¿no? ...porque el ayuntamiento... ...como bien se está diciendo... ...pues se reserva al final... Pues, toda, la, ...toda la autoridad... ¿no? O sea, ...la capacidad la tiene el ayuntamiento... ...esto puede acabar... ...como las juntas vecinales que... ...en las pedanías han estado durante muchos años... ...que no se reunían casi nunca que era un tema de, de, casi de trámite, incluso como los propios consejos municipales que existen hoy en día, que algunos de ellos se tiran años y años sin reunirse, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico en este tipo de cuestiones. Me parece que es un poco una operación de cara a la galería de intentar demostrar una participación ciudadana que luego, la verdad, la verdad no se va a dar, ¿no? Uh -huh. Y hasta ahora el equipo de gobierno no está dando muestras de abrirse mucho a la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, tengo mis, mis dudas sobre que esto al final vaya a servir para algo. Pues vamos a concretar otra cuestión. Por ejemplo, en el mes de septiembre hubo reunión con los vecinos y colectivos y además Junta de Gobierno aprobó suspender de forma cautelar por durante dos años las licencias para la instalación de las plantas solares a, a la espera de elaborar un reglamento, una ordenanza que las limite en zona agrícola y zona residencial. Esto es un hecho eh, que, ha, que ha tenido el equipo de gobierno de PP y Vox, cosa que no hizo PSOE y Compromís. ¿Se puede entender por qué no se hizo cuando se le pidió al alcalde Carlos González que se suspendieran esas licencias ante la oleada de solicitudes de plantas solares en suelo fértil? Bueno, aquí estamos hablando de lo, de lo que la gente, o de lo que vulgarmente se llama voluntad política. Aquí... Eh... ...lo que se tenía que haber hecho... ...bueno, el antiguo, el antiguo equipo de gobierno... ...ha hecho cosas pero también ha dejado de hacer muchas otras... ...y una de ellas era esta... Eh, ...era un clamor en la... En, ...en el campo del Che que esto eh, estaba... ...gestionándose un problema grave con esto... ...entonces eh, a lo mejor aquí el, el anterior equipo de gobierno... ...fue eh, carente de reflejos ante esto... ...yo creo personalmente que así lo ha sido... ...el nuevo equipo de gobierno ha cogido esta bandera... Eh, me parece bien, pero ahora lo que hay que hacer es hacer un, una nueva ordenanza rápida, rápida. ¿Y lo harán? Pues, hombre, ¿Piensas es, que lo harán? Pues no lo sé, eso va a depender de la capacidad de trabajo que tenga el concejal de turno y, y vamos, por los técnicos y los funcionarios del ayuntamiento estoy seguro de que no va a quedar. ¿Y para vosotros consideráis que...? Eh, eh, lo que ha dicho el alcalde, que son rápidos y que están trabajando desde el minuto cero, ¿no, no es cierto? Son rápidos haciendo vídeos, son rapidísimos. Son eh, el correcaminos haciendo vídeos. Eh, eh, ten en cuenta que se ha descolgado ya un concejal, que parece que no, sí, pero, no podía seguir ese ritmo de trabajo, bueno, Tito Costa. Ah, bueno, no, no creo que no va por ahí el tema. ¿Ah, no? no, no ¿Por va qué por, tema? No va por ahí. ¿Qué crees tú que ocurrió con Tito Costa? No, vamos a ver, son, yo creo que son otras circunstancias, eh, yo creo personalmente. Uh -huh. eh, yo creo que fue un error colocar a una persona como Tito, que lo conozco personalmente y es una bellísima persona, que trabaja dentro de lo que es el mundo de la hostelería, ...en la concejalía de hostelería... Ya. ...creo que fue un error... ...era incompatible... ...yo creo personalmente que es un error... ...en un tema tan sensible como es la hostelería en esta ciudad... ...que lo ha pasado tan mal durante la pandemia... ...creo que fue un error... ...y yo creo que a lo mejor... Eh, ...al antiguo concejal pues aquello... ...le supuso a, ...le sobrepasó a lo mejor... ...yo creo que aquello fue un error... ...pero bueno, lo que estábamos hablando... Eh, ...el equipo de gobierno es rápido pues haciendo vídeos... ...y si os dais cuenta y espero que la gente que nos está escuchando se dé cuenta a partir de ahora, el alcalde sale absolutamente en todos los vídeos. No deja que ningún concejal salga solo, ni trabaje solo, no. Me, habrá que preguntarse por qué. Eh, sale el concejal de turno y el alcalde. En todos, absolutamente en todos. Es omnipresente. ¿eh? <risa> Carlos eh, González también, parece que siga... Al final, eso lo hizo al final de la legislatura, acuérdate, uh -huh. Uh -huh. acuérdate. Cuando hubo todo aquel revuelo de si iba a ser candidato o no iba a ser uh -huh. candidato, lo hizo a partir de la, de la segunda parte de la legislatura. Eh, bueno, el señor Pablo Ruz ha empezado desde el minuto uno. Cada uno es como su Dios le dio a entender, eh, pero a mí me parece que a veces estas cosas pueden ser incluso contraproducentes. ¿Oltra? Sí, la, la, la, verdad, es esa, la verdad es que... Eh, la campaña de promoción y de exposición pública ¿no? del alcalde es impresionante, ¿no? Es verdad que Carlos González también lo hacía y siempre aparecía ahí con un coro de concejales mudos que había gente que tenía dudas y tenía la capacidad de del habla o no, ¿no? Porque no se no lo sabía nunca. Pero es que más o menos lo que está pasando ahora también, ¿no? Entonces, no, no, el intento no puede depender solo de una persona, ¿eh? Por muy estupenda que eh, piense ya que es, ¿no? O sea, el Ayuntamiento es un, una serie de equipos de gobierno que están ahí, que tienen sus ideas, que deben de expresarlas y que la gente debe de conocer qué piensa cada uno de ellos, ¿no? En ese aspecto, pues, la campaña sí es muy eficaz en cuanto a imagen, pero claro, la gestión del Ayuntamiento no se basa solamente en la imagen, luego hay que ir haciendo las cosas y ahí, de momento, pues casi todo está por hacer, lógicamente, y habrá que ir concretando porque el tiempo va pasando. El que tiene muchas necesidades ya crónicas, ¿no? Que en el anterior equipo de gobierno también nos tuvo entretenidos muchísimo tiempo sin dar solución a temas importantes. Y, bueno, pues eh, habrá que empezar ya a concretar este tipo de cosas, ¿no? Hay mucho por hacer. No, ya no nos podemos creer eso de que está todo en marcha, que me han dicho que todo lo van a hacer. Eso ya no lo decían antes también. O sea, Ese aspecto es el que falta por concretar. Y, bueno, yo tengo mis dudas de que esto vaya a la velocidad que se quieran enfrentar. Bueno, pues como no hay tiempo para más, os dejo un último turno de, de palabra. Un minuto. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es la, la necesidad, la prioridad que tiene esta ciudad y que este equipo de gobierno, PP y Vox, aún no, no la comparte? Bueno, yo creo, y lo he defendido siempre en la campaña electoral, creo que lo principal es la vertebración de lo que es el territorio. Eh, está muy bien hacer... ...en líneas de autobuses a las pedanías... ...pero las pedanías necesitan mucho más que autobuses... ...y juntas de distrito... ...muchísimo más... ...y el territorio que es un territorio municipal muy amplio... ...tiene que estar mejor vertebrado... ...muchísimo mejor... ...muchísimo mejor... ...estos 100 días... ...creo que es... ...donde la carencia... ...de lo que digo... ...es más patente... ...estos 100 días lo único que ha servido... ...es para cambiar cuadros de sitio en el salón de plenos hacer feng shui en los muebles del despacho del alcalde, quitar carriles bici, arrinconar la bandera LGTBI, poner una sombra en la OMAC, en la plaza de Baix, que todo esto está muy bien, pero como dice Joan Antoni, y lo ha estado diciendo y lo he estado diciendo yo, esto son cosas más estéticas que realmente realidades. Mm -hmm. Joan Antoni, los presupuestos los están elaborando. ¿Qué esperas tú de los presupuestos, los primeros de este gobierno? Hombre, espero que sean unos presupuestos realistas, ¿eh? presupuestos que se, que se puedan ejecutar, que sean lo que él se necesita para dar ese impulso. Yo, al hilo de esto, eh, lo que sí he hecho en falta, ya lo he dicho en alguna tribuna, es que no veo ningún interés en este nuevo equipo de gobierno que acaba de llegar en hacer algo tan importante como es la revisión del plan general. Cuando hablamos, y yo coincido con Eduardo, en esa necesidad, de vertebración del municipio, o sea, qué mejor instrumento que un plan general para prever cómo tiene que ser hecho en el futuro. O sea, el ejemplo de las placas solares nos lo dice, ¿no? Está pasando porque no, hay, no había previsión hace veintitantos años de este tema. Ahora se va a volver a parchear, pero es que así no podemos seguir. O sea, parcheando a la carta un plan general. Habrá que eh, decidirse... Tener mm -hmm. la valentía, ¿eh? porque yo creo que lo que hay es eh, cobardía política. Segundos, en este o Oltra, bien al anterior. no hay tiempo para más segundos. Ya, termina. Muy bien. <risa> <risa> pues nada, eso. Eso, revisión del plan general, vertebración eso. del territorio. Gracias, Ultra. Gracias, García Antiveros. Gracias, García